Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes. 3 de julio, antesala del primer fin de semana de este mes, donde veremos la reparcelación ya de nuestras playas, el bus circular en Arenales y más turistas por el incremento de vuelos en el aeropuerto de Inche. En cuanto a la evolución de los contagios, la comunidad valenciana amanece con una nueva jornada sin fallecimientos por coronavirus. El número de personas ingresadas en los hospitales valencianos sigue en descenso, pero este es el dato a rastrear ...para detectar a tiempo posibles brotes... ...continúan los contagios... ...en las últimas 24 horas se han contabilizado... ...21 casos positivos en esta comunidad... ...de los que dos han sido en nuestra provincia... ...ayer el Hospital del Vinalopó... ...en su acto anual de homenaje a los defensores de la salud distinguieron a sanitarios y pacientes de Elche. Con este homenaje han reconocido la labor desempeñada por todos los profesionales sanitarios en los dos departamentos de salud de Elche y se ha premiado a Cecilio Velasco, paciente que ha superado el COVID-19 en representación de todas las personas que han sufrido esta enfermedad de forma directa e indirecta. A ellos les dedicamos la eterna canción de John Lennon, que se ha convertido ya en un himno universal gracias al proyecto musical Playing for Chain, que tiene como objetivo reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas para conectar todo el planeta a través de la música. El Imagine de John Lennon está incluida en ese concepto de canciones por y para el mundo.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 ¿La primera vez que fuiste a un concierto o tu primer beso? ¿Recuerdas esa emoción? ¿Y si pudieras volver a sentirla? Vuelve a conducir estrenando el SEAT que quieres con los descuentos exclusivos en toda la gama. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serra Auto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 Y cuando pasan seis minutos de las 9 de la mañana y tenemos 26 grados de temperatura, les informamos, vamos a hablarles de música, además música, porque las fiestas patronales ya sabemos que se han suspendido, pero hay eventos culturales destacados y con proyección nacional e internacional que se van a mantener durante este mes de julio, que acabamos de empezar, como el Festival de Cine Independiente y el Festival de Jazz. De este último vamos a hablar a continuación con el programador cultural del Ayuntamiento del Che, Julián Saez. Muy buenos días, Julián. Hola, buenos días, Rombari. Pero eh, hay muchos cambios. Han mantenido el festival de jazz, pero en vez de comenzar este fin de semana como era habitual, el principio del mes de julio, se lo han llevado a final de julio, principios de agosto. Sí, efectivamente. Bueno, eh, ten en cuenta que el del festival está programado desde principios de año, ¿no? Eh, está contactado a los artistas, Eh, es verdad que bueno de, puedo contar y puedo contar a tus oyentes que en la previsión que teníamos eh, teníamos una actuación de, de una big band eh, con bueno con cerca de 50 músicos que lógicamente pues a andarse la, la crisis sanitaria pues tuvimos que luego eh, cambiar y modificar no pero bueno si sí, efectivamente pensábamos que los plazos eh, no podíamos medir bien los plazos que se iban a dar eh, cuando estábamos digamos reajustando todo. Eh, sobre la desescalada, no sabemos si podría haber algún tipo de retraso y, por tanto, el, los tiempos venían muy justos como para haber comenzado esta, esta semana, teniendo en cuenta que hay, que hay que adoptar una serie de medidas sanitarias, estudiar bien los espacios, los recintos, ver los pros y los contras y y bueno, y eso nos llevó a tomar un poquito más de tiempo y también conjuntamente con el festival de, de cine que bueno, que estuve muy en contacto con su director, con Vicente Centir, pues eh, acordamos eh retrasarlo un poco para tener ese ese margen de tiempo. Eh Pero... y bueno, al final entendimos que de, del 29 al 2 de agosto podía encajar bien. La verdad es que han sido muy valientes el por qué han conseguido en el ayuntamiento de elche eh, en elche mantener este festival de jazz cuando en otros en otras localidades se ha suspendido bueno es verdad que se han suspendido la, la, la mayor parte de festivales en españa y creo que solamente se van a, a mantener y hasta ahora solamente han confirmado san sebastián Ibiza, visa eh, penñíscola y elche no Bueno es, hay muchas dificultades evidentemente, y luego también hay que tener en cuenta que las eh, la, también los propios artistas eh cuando hablamos de artistas internacionales pues tienen problemas para su movilidad eh entre países no entonces es decir no es fácil llevar a cabo un un festival de, de esta índole cuando tiene un carácter internacional como también es el nuestro no entonces eh bueno ha habido que, que ajustar muchas cosas, yo sé que las dificultades son muchas, pero bueno nosotros sí que no hemos trabajado con mucho tiempo. Hemos estado analizando todos los eh, protocolos de seguridad sanitaria de cada espacio en este caso nosotros eh, habitualmente lo hacíamos en el en el patio de armas del del palacio de altamira, un lugar bonito por su entorno, pero con una serie de dificultades a la hora de desarrollar un concierto digamos incluso en circunstancias normales entonces eh, con el agravante de ser en unas circunstancias tan especiales como las que tenemos ahora. Eh, se hacía inviable después de haber estudiado sobre el terreno pues los itinerarios de entrada a salida para público eh, nos hacía que no, no era el sitio más adecuado porque cuando nos, yo me planteo del festival eh, bueno pues informó la concejala informo a, a mis compañeros que, que bueno tenemos que tener en cuenta tres apartados importantes en cualquier evento uno es la seguridad del público dos, la seguridad de los artistas y tres Eh, la seguridad de los técnicos y del personal eh, que, que vaya a trabajar del personal de sala, entonces eh, vimos que en este recinto el público sí tenía la seguridad aunque los itinerarios la, el acceso no era el, el más adecuado o ¿no? no daba las medidas más eh, digamos necesarias ante una situación como esta, pero digamos que era el que más más fácil estaba de, de solventar, pero en cambio tanto para eh, artistas sobre todo artistas. Era muy complicado, porque no tenemos las condiciones necesarias. ello nos llevó a pensar también en que bueno teníamos disponemos de un espacio que es tiene digamos una serie de ventajas como son, como es la sala la yoggia de altaví, donde bueno es una sala diáfana, eh, una, una sala versátil que nos permite digamos mover mejor eh, la ubicación del, del propio público, mantener las distancias de seguridad y tenemos los camerinos necesarios. Eh, y adecuados y también con todas las medidas sanitarias para poder atender a los artistas como como con la seguridad que, que merecen no y por otro lado esa mismo se daba también para los para los técnicos y el personal eh, de sala y también para el personal de taquilla, uh -huh. es decir que digamos que cumplía toda, con todas las normativa sanitarias. Eh, para ello pues hemos trabajado también en, en incluso en dar eh, bueno vamos a abrirlo con, con todas las garantías o está sea, cumpliendo absolutamente de forma muy estricta toda la, toda la normativa eh, aunque muchas de las cosas que tanto el gobierno de españa como el gobierno autonómico hacen son recomendaciones lo ¿no? deja un poco la interpretación nosotros nos hemos ido al máximo siempre o sea no no nos hemos quedado en este caso vamos a, a también de alguna manera supone también una prueba para nosotros, porque va a ser, digamos, un recinto el primer recinto cerrado que se abra eh, posiblemente bueno en Elche Seguro y, y en todo el sur de la comunidad valenciana. ¿no? Entonces, queremos que, que se abra con garantías, porque va a servir también un poco de aprendizaje a todo el mundo. ¿no? Y por ello hemos sido muy estrictos ...aunque lógicamente eso pues tiene una merma... ...en, en lo que es el, el aforo del, del espacio, claro, lógicamente. Claro, porque el público deberá llevar mascarilla... O, se, ...o pueden guardar ese metro y medio de distancia. Bueno, nosotros aquí hemos hecho una doble... ...el, el público debe llevar mascarilla... Eh, ...debe llevar mascarilla para acceder... ...es aconsejable que la lleve durante el espectáculo... ...y, y lógicamente para salir también la tiene que llevar... En, en cualquier caso, nosotros hemos tomado una medida que la distancia de seguridad la cumplimos perfectamente, porque hemos, nos hemos ido hasta dos metros, con lo cual, aunque alguien se quitase la mascarilla, no habría ningún problema. ¿Eh? Pero bueno, vamos a recomendar claro. que se utilice todo el tiempo. Sobre Pero todo porque de... estamos hablando de un sitio cerrado. En el Palacio de Altamira hubiera sido de otra forma. En el Palacio de Altamira hubiera sido exactamente igual, lo que pasa es que eh, se hubiera dado la… La, la, la circunstancia de, de, diferente de que es al aire libre. Pero en, el, en, el, en, en la sala de la Yotja, nosotros eh, cumplimos con otra medida, que supongo que también la tendrán en cuenta en otros sitios, porque si no, se abriría con, no con todas las medidas adoptadas. Nosotros eh, hemos eh, hecho ya un trabajo la, con el aire acondicionado de allí, se han puesto unos filtros exactamente igual que los que se utilizan en los hospitales, eh, que son de máxima garantía, eh, que son los que recomienda la ONS, y al mismo tiempo hemos utilizado también dilucidas, de manera que el aire va a estar totalmente depurado. Eh, con lo cual, las garantías, digamos, son máximas, pero, evidentemente, el aire libre es el aire libre, nadie lo va, lo va a negar. Pero quiero decirte que, que, que de cualquier manera va a estar ventilado, va a haber muchísimo menos público, piensa que de 250 personas, que es el aforo habitual de la sala de la Georgia, el aforo va a quedar en, en 74 personas, es decir que estamos en torno a un 35% de esos aforos, por ¿no? eh, lo cual eh, bueno, pues yo creo que las, eh, las medidas sanitarias son muy muy amplias, eh, muy por encima digo, de lo que puedan hacerse en otros sitios. ¿no? Eh, la reducción de aforo, ¿esto, eh, ¿cómo va a determinar la financiación? porque ¿Quién paga este festival, el ayuntamiento, desde la, la Concejalía de la Cultura o a través de las entradas que se han puesto ya a la venta? No no ahora mismo tra eh, plantearse un festival para equilibrar presupuesto es practica es imposible o ¿no? no puede haber ninguno decir es que con los aforos que hay es es absolutamente imposible ningún teatro es, decir, es un programa de, que no solo está en españa sino que está en todo el mundo es decir esto es un, un problema de, de todo lo que se refiere al tema cultural eh nosotros de todas formas lo que sí tenemos con este festival es que afortunadamente es un festival que tiene digamos un reconocimiento ya desde hace varios años y que ha permitido que la financiación del mismo pues eh, tengamos eh, subvenciones lo suficientemente importantes tanto desde de la, de, de la administración autonómica como desde de la administración provincial y, y bueno y luego la digamos las entradas es un es un mero complemento pero el, el festival prácticamente para el ayuntamiento eh, no tiene un coste tiene un coste bastante bajo pero hay subvenciones públicas y esto es lo que ha conseguido pues que se mantenga en elche este festival y que se ha convertido ya por lo que has comentado de que todos se han suspendido excepto San Sebastián, Peñizco, La Ibiza y Elche. ¿Esto quiere decir que este esta edición, que es la décima, ya está consolidada y se ha convertido este festival en referente? Sí, yo creo que es un festival que ha encontrado su hueco. no Nosotros no somos un festival, digamos, de corte, Eh, con grandes nombres mediáticos aunque también vienen eh, pero quiero decir que no son eh, digamos eh, pues a modo por ejemplo de otros festivales como puede ser eh, San Sebastián o Vitoria o San Javier festivales donde digamos van un poco a golpe de talonario ¿no? o sea, aquí digamos eh, desde el principio buscamos un perfil de apuesta por, por eh, artistas con un gran talento en, y, y emergente uh -huh. eh, apoyándonos tanto en, en la gente de, de nuestro país Eh, como también eh, a nivel eh, autonómico que hay un artistas de, de un grandísimo nivel y luego también buscando artistas internacionales que también digamos, sorprenden y que pueden estar un poco eh, bueno, y hemos combinado un poco todo esto, ¿no? entonces vale. nos hemos hecho nuestro hueco no somos, lógicamente, no tenemos el presupuesto que pueda tener San Sebastián, Vitoria o San Javier, donde mueven, lógicamente, pues varios millones de euros, sino que es un, presup uh -huh. un presupuesto modestísimo de un festival que está en torno a 15.000 euros, más o menos. Uh -huh. Es decir, bueno, un pues, festival un más pequeño, uh -huh. pero bueno, que, que se ha creado en su hueco. Hemos buscado siempre ser bastante fieles a, al jazz, uh -huh. y eso también nos ha dado un carácter, porque sabes que los festivales sí. de jazz pues eh quizá por la captación de público se han abierto a tres artistas, digamos, que rozan, eh, rozan el jazz, pero no están, digamos, tan eh, cent centrados y tan metidos en lo que es lo que es el, el, el jazz, ¿no? Nosotros seis sí que nos mantenemos, digamos, fieles a un a un criterio y, bueno, los artistas, digamos, van en, en esa onda. ¿no? Pues venga, vamos a hablar de los artistas porque en la nota de prensa vosotros habéis destacado porque esta misma semana eh, tanto tú como la Concejal de Cultura presentasteis el cartel del festival de esta décima edición y destacasteis a Conchi Lorente Trío y a las cantantes Camille Bertró y Cecilia Krull. ¿Quiénes son? Bueno, pues mira, eh, nosotros eh, desde hace ya algo así como 5 o 6 años siempre hemos tenido eh, esa es otra característica de este festival y es que apostamos por la mujer en el jazz. Eh, la mujer como protagonista en el jazz porque, bueno, tenemos la suerte. Eh, yo ya vi hace tiempo que, bueno, la mujer tenía un papel muy destacado que quizá no se veía reflejado suficientemente en los festivales que se hacen en nuestro país. Y pensamos que Elche podría ser un festival donde eso era patente no y desde hace ya digo unas seis ediciones empezamos a apostar por ello buscamos un equilibrio entre el protagonismo del hombre y la mujer y bueno en este caso nos ha salido el festival que hay un desequilibrio pero a favor de la mujer no pero bueno hemos tenido la suerte de encontrarnos de encontrar y de poder contactar con tres mujeres de, de un altísimo nivel. Eh, Conchi Lorente no es ninguna novedad, viene con su formación de trío, ella es una pianista que ya ha estado en nuestro festival, vino con el primer disco, es una artista de un grandísimo nivel, eh, una gran compositora, Y, y, bueno, ella eh, ver, viene por tercera vez. El año pasado ya estuvo, pero venía como acompañante de, o, de otra mujer, de concretamente de Clara Juan Soler, que es una saxofonista valenciana que también está, digamos, emergiendo con fuerza en el panorama jazzístico español, ¿no? Y en esta ocasión viene a presentar su último disco, que lo acaba de, de publicar, que se llama Selected Sounds y viene acompañada de dos músicos de un altísimo nivel, el italiano Alessandro C eh, Cesarini al contrabajo y el bilbaíno Borja Barrueto a, a la batería. Eh, por el, el, Eso será el día 29 para abrir el festival. Al día siguiente, el día 30, viene otra mujer, otra mujer realmente impresionante con una voz espectacular, es francesa, se llama Camille Bertrand y ahora mismo la, la prensa francesa la ha calificado como una de las una artista realmente impresionante es una, una joven que, que bueno ha conseguido digamos eh, conmocionar en, en el plano positivo eh, y sacudir, dar una sacudida al mundo de, del jazz. Ella hizo algo muy muy especial que bueno le supuso eh, un, bueno, una cantidad de visitas eh, tremenda en tan solo unos días en YouTube, eh, porque hizo una versión con la voz, una voz poderosísima, en la que hace un solo del mítico saxofonista John Coltrane que se llama Jean Steps. Y, y consiguió hacer de esa versión, eh, hacerla con la voz, o sea, algo realmente muy complicado y esto, bueno, ha, ha llamado la atención y, bueno, de hecho, el, el diario Les Fígaro de Francia la ha calificado como una de las 20 personalidades más destacadas de la música de en su país, ¿no? Y luego, el, el día 31 de julio, el viernes, tendremos a otra mujer también, eh, joven, pero no por ello menos talentosa, ¿no? La verdad es que bueno, las tres son muy jóvenes, pero son de un enorme talento. Ella se eh, llama Cecilia Krul. Eh, eh, Julián, y... un momento, antes de que pases a, a hablar de Cecilia Krul, vamos a escuchar esa voz de Camille Bertrand. Morir, gracias a es Camille Bertro que vendrá a Elche el 30 de julio, pero eh, Julián, has comentado que bueno, se ha dado a conocer en las redes sociales por ese paso de gigante que dio. Bueno, es un, es un clásico, ¿no? Los Amantes del Jazz eh, lo conocen porque es un tema muy muy muy conocido de John Coltrane, que es uno de los, de los, de los, de los históricos, de los más grandes de, que ha dado el jazz, un gran saxofonista y que hizo este, bueno, hizo un solo fantástico, se llama Jean Stead, Paso de Gigante, y que, bueno, pues Camille tuvo, digamos, la originalidad y también, lógicamente, tiene las condiciones vocales para hacerlo eh, y sorprendernos a, a, a sorprender en todo el mundo eh, el hacer una versión, hacer el solo de este, de este tema tan complicado, hacerlo con la voz, y es algo, eh, realmente era algo inédito, nadie había hecho eso hasta ahora, ¿no? Bien, y ahora vamos a hablar de Cecilia Krull, que también viene a Elche. ¿Qué día es el que viene a Elche? Bueno, pues eh, ella viene el, día, el viernes 31 de julio. Viene acompañada de Daniel García a la batería, de Loque al contrabajo y de Juan Sebastián Bácero al piano. Es una formación de cuarteto. Y bueno, Cecilia Krull es una mujer que hace un jazz realmente fantástico. Como digo, es muy joven y es ahora mismo una de las cantantes más reconocidas en el, en el panorama nacional dentro de la nueva generación de músicos de jazz pero ella es más conocida y es por lo que el gran público la, la conoce y por lo que ha conseguido ser disco de oro en Francia y doble platino en Italia eh, y es conocida en todo el mundo porque ha sido además el número uno en listas virales eh, con la canción My Life is Going On que es la banda sonora de la serie de tanto éxito como es La Casa de Papel este es el, el, digamos el, lo que le ha dado a ella digamos una enorme popularidad que, bueno pues eh, le permite también digamos eh, le, ayu le ayuda digamos a difundir eh, lo que es eh, el jazz que es realmente su auténtica pasión ¿no? qué es lo que estamos escuchando de fondo vamos a escucharlo unos segundos <música> try to make anything else even when you see. I don't care Pues una canción que nos recuerda mucho, el, la serie de La Casa de Papel. Sí, Cecilia Cruel es, es una artista realmente, yo creo que una, bueno, es una realidad ya, ¿no? pero tiene una proyección realmente espectacular, ¿no? Y luego el festival eh, tiene en el fin de semana, el sábado 1 de agosto y el domingo 2 de agosto, eh, digamos el protagonismo de, de masculino. El día 1 de agosto va a ser eh, un norteamericano, un trombonista neoyorquino, que eh, se llama Norman Howe, y podemos contar con él porque él ahora mismo está, lleva un tiempo afincado en el barrio de Lavapiés en Madrid, y esto pues ha permitido que como no ha de España, pues pueda estar con nosotros en, en el festival. Él viene acompañado de una banda que se llama IBM, International Blues making Machine, y nos van a hacer, eh, bueno, nos van a delitar y nos van a hacer un recorrido por los grandes clásicos del jazz y también del blues de todos los tiempos. Es un músico realmente virtuoso, que para que se hagan una idea los oyentes, eh, bueno, ha colaborado con maestros de la talla de Lionel Hampton, Tito Puente, Ray Barreto, Celia Cruz, o Jerry González, eh, o el propio Eddie Palmieri, es decir, eh, ha, ha colaborado con, con los art mejores artistas, tanto latinos como norteamericanos, de jazz. Eh, el cierre, como digo, sea el domingo, con eh, el trío, el famoso trío formado, integrado por Tino Di Geraldo, Carles Benavent y Jorge Pardo, posiblemente y sin posiblemente, Jorge Pardo ha sido nombrado en dos ocasiones el mejor músico europeo de jazz. Y sus compañeros son eh, bueno autores, eh, músicos de estudio, productores de artistas como Luz Casal, en fin, con tantos y tantos grandes. decidieron hace 20 años eh, juntarse y hacer su primer disco, hicieron un directo en Sevilla en el teatro central y desde entonces han periódicamente han hecho eh, bueno pues giras con ellos han trabajado con músicos los tres con músicos como Paco de Lucía como Camarón de la isla como Chicorea. Eh, bueno, eh, para nosotros es un orgullo que ellos vengan a, a nuestro festival eh, que estuvieron en la primera edición de hace 10 años y, y bueno, en estos 10 años pues la verdad es que eh, han seguido estando en lo más alto del jazz, para nosotros es un auténtico lujo el, el tenernos en, en nuestro festival y, y bueno, como digo bueno pues los, lo, los compartiremos con otros grandes festivales europeos donde ellos van a, van a estar presentes Eh, ¿cuándo, cierra? ¿Cuándo se inicia? Porque has dicho que el 29 de julio se inicia el festival, pero ¿cuándo cierra? Es, el, el, domi el domingo 2 de agosto. ¿Y, y con quién cerráis? ¿Con el trío? Con, con el trío, con el trío. Con Jorge Pardo, Carlos Benavent y Quino de Giraldo. ¿Van a presentar nuevo disco? Sí, presentan nuevo disco. El disco se llama Flamenco Lich. Están, eh, bueno, ahora mismo eh, a través de redes sociales pues están intentando, bueno, pues lógicamente moverlo para poder... Eh, Empezar, digamos, lo que va a ser su gira, porque una de las eh, de las primeras citas que van a tener en su, su gira de, de este verano va a ser este, claro. Pues que, como ya está en redes sociales, Flamenco Leeds, con ellos cerramos también la entrevista, con ese concierto de cierre del festival. ¿Las entradas, qué precios o sea, y con qué precios se han puesto a la venta? Bueno, hemos mantenido el mismo precio de hace 10 años, es decir, 10 euros. Pues muchísimas gracias Julián Sáez, sobre todo por el trabajo que habéis realizado para poder mantener uno de los pocos eventos culturales eh, que vamos a poder disfrutar durante este verano, el festival de jazz, el Festival Internacional de Jazz. Y en esta ocasión en la Yogja de Altavix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 la Glorieta, con Alonso. Y hoy, 3 de julio, es el Día Internacional Libre de Plásticos y merece la pena destacar este día por el objetivo que se persigue reducir el uso de las bolsas de plástico para cuidar mejor a nuestro planeta. Este año, antes de la pandemia, el Ayuntamiento puso en marcha una campaña para plantar cara a los plásticos, suprimiéndolos. ...de todas las dependencias municipales... ...y hay colectivos como el de Mar Gallo... ...Ecologistes en Accio... ...que llevan años emprendiendo campañas... ...para reducir el uso de los plásticos... ...si queremos cumplir con ese objetivo... ...de convertirnos en un municipio sostenible... ...pero hemos visto... ...como esta pandemia ha cambiado los hábitos... ...que habíamos adquirido como consumidores... ...hemos comprado más productos envasados... ...con plásticos... ...y nos han hecho llevar guantes fabricados con plástico... ...para hablar de ello... tenemos con nosotros a un miembro de este colectivo ecologista, Marga Yo, ecologistas en Accio, Mariló Antón. Muy buenos días, Mariló. Hola, buen día. ¿Hemos retrocedido en esa batalla que ya se inició contra el plástico en los supermercados? Pues sí, sí que hemos retrocedido porque todo lo que habíamos avanzado en muchas tiendas de barrio y pequeños comercios que venden a granel, en los que ya llevamos con nuestra bolsa de tela y podíamos comprar... ...de una manera más sostenible... ...pues se nos ha obligado a ir a grandes superficies... ...e incluso poniendo... eh ...muchísimas pegas... ...para poder desplazarte a otros sitios... ...aunque estén un poco más lejos de tu casa... ...durante la pandemia... ...para poder comprar de manera más sostenible... ...se nos, nos lo han prohibido... ...durante durante el confinamiento... ...y eso también en detrimento... De, ...de la economía local... no ...porque se nos ha obligado a ir a grandes establecimientos... ...donde ponemos en duda... ...que haya sido más seguro... Eh, la compra en estos sitios, y bueno, que tengamos que llevar guantes de plástico, mmm, yo entiendo que tenemos que tener una seguridad para no tocar con las manos y protegernos también no con las mascarillas, pero ¿hasta qué punto no somos conscientes de, de su uso? Porque creo que todas hemos visto cómo volaban guantes de plástico por la calle y a día de hoy aún nos encontramos guantes de plástico o mascarillas tiradas por la calle en ese sentido hemos hecho un retraso bastante importante con todo lo que estábamos avanzando llevábamos un camino lento pero parecía que con paso firme ¿pero se puede recuperar? porque la concienciación ya estaba asumida Esto nos no nos lo ha permitido eh, la forma en que ha venido esta pandemia, pero ahora eh, pensáis que es más necesaria precisamente las campañas y celebraciones de días como el de hoy, por supuesto es muy muy necesario creo que. Hay mucha gente que está concienciada y convencida de, de que tenemos que hacer un cambio, pero aún queda muchas personas que no que todavía no, no han caído del burro o no han despertado a, a la realidad que la que estamos viviendo y es la que estamos viviendo un, una sociedad que en la que nos sobra el plástico de, de manera pero exagerada, tanto es así que ya se están tomando se están tomando medidas a nivel mundial a nivel europeo tenemos la la ley que entra en, que ya se pone en marcha a partir del año que viene que es la prohibición de los plásticos de un solo uso y a nivel estatal se está redactando ahora mismo eh, el proyecto el real proyecto pues el real decreto de ley de, de la gestión de residuos precisamente para reducir también la, la contaminación por plásticos y, y creo que como sociedad también tenemos que tomar conciencia está claro que nuestro consumo y nuestro en nuestros hábitos eh, dicen mucho en este sentido, porque al final somos los usuarios, ¿no? y usuarias que hacemos que que podemos decidir gastar cosas con plástico o no, pero también desde las administraciones se tiene que apoyar estas medidas para evitar que circulen tantos plásticos en el mercado, prohibiendo su fabricación, así eh, digamos que que se reduciría drásticamente su su uso. Y luego, por supuesto, ¿cómo se gestiona? Y aquí tiene mucho que decir la Administración local, porque estamos viendo, ya llevamos muchos años con los contenedores de reciclaje y no son suficientes, no funciona De hecho, ya vimos la, leímos la noticia de que los países que nos compraban estos contenedores de reciclaje ya no los quieren, no quieren los contenedores de reciclaje de España, porque no reciclamos bien. Entonces, hay que cambiar el modelo. Y bueno, esperamos también que desde a nivel estatal, ya que las, las comunidades autónomas y los municipios no están haciendo los deberes, se obligue desde el ámbito nacional a hacerlo bien. Y en este sentido, enlazo con nuestra contrata de basuras en que llegamos tarde. Eso llegamos es lo que le iba, tarde. Eso es lo que le iba a preguntar. No están funcionando los contenedores que tenemos ahora para reciclar, pero ¿está previsto en la nueva contrata de basuras que se va a adjudicar este año? Bueno, ya hemos hablado de este tema y de hecho nos hemos metido en pleitos y demás, porque pensamos que incumplen la, la normativa europea de la ley de residuos es que no no tienen un plan local de gestión de redactado lo sacaron después la noticia de que lo iban a redactar a posteriori pero eso no debe ser así, no debe ser la empresa que redacte el plan, debe redactarlo el mismo ayuntamiento y obligar a la empresa a cumplirlo y debe redactarlo punto por punto. ¿Cómo se va a hacer? Nos han dicho que van a implantar el contenedor marrón, pero ¿cómo se va a hacer eso? No se trata de poner otro contenedor más en la calle, porque estamos viendo que no sirve de nada, porque queda en manos del ciudadano y la ciudadana que se hagan bien las cosas. Y, y, y, hay ¿y, qué proponen, ¿Y qué proponen ustedes? Eh, ¿Cómo a, a, habría que reciclar para, o facilitar a, a los ciudadanos que reciclen? Pues, para empezar, tenemos que cambiar. Eh, hay que hacer una gran campaña de educación ambiental y de concienciación a la ciudadanía. Porque en la educación está, está el éxito, el, el que la gente sea consciente y sepa hacerlo. Hoy en día, pues sí, se hacen campañas en los colegios, pero se deja a la buena voluntad a que se recicle bien. Esto no no, no debe ser así, debe estar premiado, debe, debe, debe de alguna manera tener un beneficio para el ciudadano y la ciudadana, no solamente que la basura no llegue al medio natural y no contamine, debe, debe haber un un beneficio más tangible para que las personas puedan, puedan querer reciclar de bien. Eh, ya sea por obligo obligatoriedad con un con un impuesto o con un beneficio de restarte impuestos si tú lo haces bien. ¿Sabes? Si yo estoy evitando que en mi materia orgánica llegue al vertedero y vaya a una zona de compostaje, pues se me debería de grabar del impuesto de basura, porque ese trabajo lo estoy haciendo yo. Hay, hay un montón de fórmulas que, eh, que se pueden coger, que se están haciendo ya en muchísimos municipios de la comunidad valenciana. Tenemos un montón de ejemplos. No vamos a ser pioneros ni nos vamos a inventar nada nuevo. Esto ya está inventado. Entonces, se trata de coger los municipios donde esto funciona, no de tomar ejemplos, como dicen, de ciudades como San Sebastián o Barcelona, que ya se están quedando anticuadas y van a tener que reformar en este sentido, la gestión de residuos, sino coger los sitios más innovadores que ya están funcionando y aplicarlos aquí en Elche. Somos conscientes de que no se puede hacer de un día para otro, por eso hay que empezar ya, hay que empezar ya poco a poco y la base es la educación. Y luego pues hay un montón de medidas más que se pueden ir tomando, como son lo, el sistema de depósito, el poder tener una máquina donde yo entrego mi botella vacía y me dan un ticket o me dan unos céntimos a cambio de que yo haya entregado ese, esa materia prima que viene a ser no la botella de plástico el envase es una manera de que no haya, de que no hayan impropios en el contenedor de reciclaje así también nos quitaríamos el contenedor de reciclaje de la calle. Bueno, hay un montón. Ahora mismo si me pongo a explicarte claro, te tendría claro. más tiempo de pero te podría hablar muy extenso sobre esto. Sí. Porque es que hay un montón de ejemplos que podríamos empezar a optar ya. De hecho... De hecho, a nivel personal eh, ya se están movilizando muchos colegios de aquí del municipio y, y comunidades de vecinos. Comunidades de vecinos que han puesto composteras para compostar su materia orgánica. O sea, ya este pasito la sociedad ya lo está dando y la administración uh -huh. va por detrás. Pues, Podría ir por delante. Pues Marilo, lo has explicado muy bien. Has dicho que sabemos cómo <ríe> ah, no, ganar. No, no, pero sabemos cómo ganar la batalla contra el plástico. Sabemos a hacerlo lo que pasa es que lo has comentado hay gente que todavía no ha caído del burro pues vamos a aprovechar este día y esta entrevista para que la gente que nos esté escuchando pueda caer del burro porque el no hacer nada el no reciclar qué daño es el que estamos produciendo al planeta Vosotros tenéis las cifras, vamos a hablar de las sí. consecuencias medioambientales bueno, que tiene el plástico y que sabemos que son muy graves porque hasta la propia China, ese gigante asiático, ya ha, ha, ha puesto como objetivo reducir eh, los usos y la fabricación del, del plástico. Si lo hace China, pues imagínate eh, lo que hay detrás, ¿no? de el claro. perjuicio ambiental que hay detrás del, del plástico. Claro, al final y empezamos es que desde, desde el gestión. principio, porque la fabricación del, del plástico es una de las de, de las industrias que más contamina sí sí bueno, junto con las deemisión de, de gases, pero sí es de las industrias que más contaminan, porque al final el producto final que es el que llega al consumidor es el que después llega a todas partes a todos los ecosistemas y el problema que tiene el plástico. Es que eh, al ir degradándose van generándose micropartículas de plástico con la peligrosidad no de que se incorpora a la cadena trófica a los niveles más bajos de manera que al final puede llegar a nuestro plato de comida sin, sin contar o sea nuestro perjuicio directo, pero es que igual que llega a nuestro plato de comida llega a la, al estómago de muchísimos otros animales pues causando el perjuicio que, que generan los ecosistemas. De manera que ahora sabemos que muchísimos peces pues tienen plástico y al comerlo pues nosotros también lo estamos ingiriendo. La sal marina tiene partículas de microplástico. Un estudio que hizo la Universidad de Alicante, en todas las sales que estuvo analizando salían partículas de microplástico. O sea, estamos ante un problema mundial y que nos toca muy de cerca. No porque no lo veamos no existe. Está ahí y sobre todo nosotros que lo usamos. Tenemos que, que poner remedio. Como he dicho antes, la administración tiene un papel fundamental, pero nosotros como consumidores también. De hecho, ahora cuando vamos a la playa es raro el no encontrarte plástico en la arena o plástico en el agua. O sea, eso antes no pasaba nada, es que no veíamos es, es, es algo totalmente nuevo. Y a mí me hierve la sangre cada vez que voy a la playa y buceo y encuentro eh, blisters de plástico. Los blisters son estos plásticos finitos que envuelven las galletas, envuelven cosas, ¿sabes? Es, es un plástico, además, muy fino, muy difícil de de reciclar, que esa es otra. Los, no porque echemos los plásticos al contenedor de, recicla, eh, de reciclaje, son reciclables. Muchos son muy difíciles de reciclar, no se pueden reciclar. Y, y esto es un problema muy, muy muy gordo. Al final, lo que estamos haciendo es acumular plástico, porque no podemos hacer nada con eso. Esta cultura del usar y tirar debe terminar ya. ¿Y Por pues... ley, tiene que terminar el año que viene, pero nosotros deberíamos empezar a ponernos las pilas. Sobre todo, pido a los que tengan comercios que dejen de dar bolsas de plástico, que dejen de comprarlas, que dejen de usar pajitas en las cafeterías, en las heladerías, las cucharillas de plástico, vamos a tomar conciencia, no sé si habéis visto la imagen de la tortuga que se le mete una pajita de plástico por la nariz, es horrible, es horrible es que si nos ponemos a pensar que cuando éramos pequeños, no sé cuántos años tendrá cada uno, ¿no? pero la primera el primer zumo que me tomé con pajita, esa pajita aún está dando vueltas por años es que es increíble, imaginar cada persona todos los zumos que se ha tomado en su vida con pajita, horchata Todas esas pajitas todavía están por ahí. Es que es horrible. Es a mí me, me causa muchísimo no sé, no sé cómo la gente todavía no es, no se para a pensar en esto. Pues por eso nos hemos parado a pensar en eso y gracias por reflejarnos imágenes tan graves como esa tortuga sufriendo por eh, los residuos que generamos. El mejor residuo es el que no generamos, así que hay que tomar conciencia de esto ya. Es urgente. Gracias Mariló, Antón, miembro de el Mar Gallo Ecologista sin Acción. Muchas gracias por darnos voz. 101.4 Tele-Elche Radio Marca Tus compras en los mercados de Elche, un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad.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 Vuelve a moverte con box Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en box Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en box Mecánica Reyes, calle Sabarel 1, Elche. Polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva Teléfono 966 60 0682 Síguenos en Facebook como box Mecánica Reyes Y vuelve a moverte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 Este sábado, a las 4 y media de la tarde, en el 101.4, Tele-Elche, Radio Marca, vive el partido en directo Racing de Santander-Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Motos Marín, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martínez, Tino, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, Ace Broker Group, GES Demo, Restaurante Franja Estadio, Pineby, Maderera Ilicitana, Restaurante Catona, Juan Agullo Citroen, Nautic Antonio, Romautos Concesionario Mazda, Brooklyn Fitboxing, Salones Agullo Alonso, carácter M Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itayport y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4 y media Racing Elche Enmarcador Yo quisiera poder aplacar Una fiera terrible Yo quisiera poder Transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir Tantas cosas que pudieran Hacerme sentir bien Conmigo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 Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60 Llámanos 965 46 47 21 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Y cuando quedan tres minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana, vamos a seguir con música antes de la siguiente de las entrevistas programadas. Hablamos de Harry Belafonte, fue un músico, actor y activista social estadounidense, pero de ascendencia jamaicana. Conocido como el Rey del Calipso, popularizó ese estilo musical caribeño a mitad del pasado siglo, en la década de los 50. Y su canción más conocida fue esta... Daylight come and me won't go Work all night on a drink of rum Daylight come and me won't go Stop banana till the morning come Daylight come and me won't go home. Come Tallyman, tally me banana May I like, come and me one whoa, whoa. Come Mr. Tallyman, tally me banana May I like, come and me one Live six foot, seven foot, eight foot Bunch, may I like, come bunch all right banana belay come we want oh i ti tedly blacktor ansla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 Ara més que mai, evitem riscos. La col·laboració ciutadana és molt important. Per tu, pel teu veí, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i metejant la ciutat. Llança els teus guants i mascaretes usades a les papereres, al continuïdor o a la brossa de ta casa. I així entre tots, evitarem que augmenti la possibilitat de la propagació del Covid-19. No abandones els teus guants, deposita'ls a la paperera o continuïdor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un consell d'Urbacer i Ajuntament d'Elt. La Glorieta, con Rosmar i Alonso. Hemos llegado a la segunda hora del programa La Glorieta, damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por nuestra señal de Teleche La Glorieta ha comenzado a las 9 aquí en el 101.4. Hemos hablado del festival de jazz que se mantiene para finales del mes de julio en Elche. También hemos hablado de ese día internacional que soy libre de plásticos y de cómo tenemos que concienciarnos más para combatir el plástico y reducir de forma considerable su uso para cuidar mejor del planeta. Y ahora vamos a hablar de nuestra prehistoria, de un museo moderno de prehistoria, que es el Museo Paleontológico de Elche, el MUPE, porque sigue siendo un centro de referencia para la investigación y la conservación del patrimonio. ...arqueológico, eh, paleontológico... ...este verano, eh, su personal... ...ha podido continuar el trabajo de campo... ...y con ello, los proyectos de excavaciones... ...que tan buenos resultados les está dando... ...gracias a excavaciones anteriores... ...el MUPE ha logrado identificar... ...una especie de pez, hasta ahora desconocida... ...el ejemplar es del Mioceno Superior mide unos 90 centímetros y pertenece a la familia de las sardinas y fue recuperado en el año 2008 en un yacimiento en Lorca y tras casi un año ...trabajando en la intervención en el laboratorio del MUPE... ...aquí en Elche, la pieza por fin ha podido eh, quedar depositada... ...en el Museo Arqueológico de Murcia. Pues bien, para hablar de esta iniciativa... ...y del trabajo que durante este verano están realizando... ...los responsables del MUPE de Elche... ...tenemos con nosotros a su directora, Ainara Averasturi... ...cruzamos los dedos para que la conexión sea segura... ...muy buenos días, Ainara. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, sé que estás por ahí perdida en el campo, no vamos a ¿Sí? dar ubicación porque precisamente eso, eh, el no dar ubicación a, a ustedes, les permite un trabajo más seguro y libre de espolios. Sí, eh, cuando estamos trabajando en el equipo, cuando pues estamos trabajando en, equipo, pues en la región, pues si siempre están un poquito mejor para trabajar tranquilos, pues es mejor. Pues Ainara, creo que no vamos a poder realizar esta entrevista porque la respuesta apenas se te ha oído eh, muy entrecortado. Y no sé, no sé. Eh, simplemente vamos a intentar con una segunda pregunta a ver si la respuesta se te ¿Sí? oye mejor. Este pez fósil que habéis recuperado en 2008 y que ha, habéis estado trabajando con él, eh, es, ¿es una sardina gigante? ¿Se puede decir como sardina gigante? No, no también es una sardina. ¿Me veía ¿me, mejor ahora? Mm, vamos a intentarlo. Dices que no es una sardina. No, es... Eh, dentro del proyecto de investigación que, que llevamos a cabo Lorca, el proyecto OITIO, se localizan unas diferentes de especies de peces. La gran mayoría son pertenecen a las sardinas, pero el ejemplar que hemos visto en el Museo de Nostradímetros pertenece a la familia de los cráncidos, que es muy parecido... Es de la familia de los cureles que estamos más familiarizados los jureles. O sea, es un jurel gigante. Podríamos decir que es estamos enfrentados con, con los jureles y para hacernos un poquito de idea morfología que tiene este ejemplar, eh, imaginemos una especie de, de atún, de un sortín, pero para que veamos el, el tamaño y lo que es la parte delantera de la cabeza, entonces es tan puntiaguda como la de un atún, pues es más artista. Entonces, no no podemos hay nada es imposible y además en una entrevista donde das datos eh, de, de las especies Vamos a intentar las... ¿Cuándo termináis? Es que es imposible, además hay viento, eh, imposible la conexión. Lo siento en el alma, Ainara Berasturi, eso sí, buena, porque esto os convierte, os pone, os vuelve a situar otra vez en el mapa. Es que nunca habéis estado fuera del mapa en España, de, de los pocos centros de investigación. Esto es importante para el futuro del MUPEC. Sí, y yo creo que si me permite, si ya se me escucha, ya no solo para el MUPE, sino para la ciudad, ¿no? Que tendremos un museo en el que la región de Murcia, por ejemplo, otras eh, comunidades, estén confiando en desarrollar proyectos de investigación, en preparar material, ya no solo para la investigación de museo, sino para la ciudad, también es un referente, ¿no? Se te ha escuchado un poco, pero... <risa> no sé, no sé, dónde estarás dónde estás metida andad con cuidado, gracias y que tengáis toda la suerte del mundo en ese trabajo de campo en las excavaciones, intentaremos retomar alguna conexión segura si es que hay alguna línea fija por donde os encontréis en estos momentos gracias y enhorabuena por el trabajo Ainara gracias 101.4 Teleelch Radio Marca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 ...la glorieta, con Rosemary Alonso... ...pues ha sido una lástima no poder ahondar más en esta entrevista... ...con la directora del Museo Paleontológico del Chilmube... ...pero lo intentaremos otros días y en otras semanas... ...aunque la sé, esta campaña de excavaciones paleontológicas... ...va a prolongarse en el tiempo... ...porque va a tener una duración de tres meses... Nosotros continuamos cuando pasan nueve minutos de las diez de la mañana y antes de la ronda de noticias y de la última de las entrevistas, a las diez y media tenemos previsto entrevistar al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Pablo Ruz, con motivo de esa ronda de pospleno, vamos con música porque tenemos mucho que decir y es que un 3 de julio de 1969, el 3 de julio de ese año, un día especial para los Rolling Stones porque Brian Jones, el que fue quizás el mejor músico de esta banda, apareció muerto en extrañas circunstancias en el fondo de su piscina y el juez concluyó que fue muerte accidental. Medio siglo después su muerte se ha seguido investigando y los Rolling Stones además ahora siguen ocupando la actualidad porque se enfrentan a Donald Trump. Le han advertido que que le llevarán a los tribunales, si sí se empeña en seguir utilizando una de sus canciones durante sus mítines electorales. La canción No Siempre Puedes Conseguir Lo Que Quieres la interpretó Mac Jagger junto a Brian Jones cuando tenía 25 años y en ella asume la desilusión del sueño hippie con la guerra de Vietnam de fondo y la lucha nuclear de los dos grandes de las dos grandes potencias. Pues esa canción se ha empeñado Donald Tan no sé dónde encaja en su ideario, pero insiste en apropiarse de esta canción de los Stones en sus mítines, ya que la utilizó en su primera campaña electoral, electoral y ahora vuelve a hacerlo. Así que ya veremos si esto acaba finalmente en una demanda judicial. Nosotros de paso Pues aprovechamos y recordamos la canción.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 Chelsea Drugstore To get your Prescription filled I was standing in line With your friend Jimmy My man Did he look pretty here We decided That we would have a soda My favorite flavor Is cherry red song to my Grand grandmister jimmy and you said one word to me and that was dead and i said that you can't will what you owe honey and you cannot always get the man that you owe you cannot always get the man that you owe but you try sometime it just my bad just my bad my bad you Yeah. Bye -bye, yeah. Yeah. Oh, yeah. I saw her today at the reception In a glass was a bleeding man She was practiced at the heart of deception I could tell by her blood stain hey and I now say it you same I was again I want you all all you can I was again I want you all I can I you again I want oh, you all oh, oh, but if the dark sometimes it just my heart it just my Pues mientras esta canción de los Rolling Stones sonaba en, en finales de los años 60 en Estados Unidos con un Mac Jagger jovencísimo de 25 años con esa camisa rosa apretada y esos labios pintados aquí en España tenían el público otros gustos preferían a la joven ya Marisol convertida en Pepa Flores cantando Tu nombre me sabe a hierba Porque te quiero a ti Porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y he hecho andar hierba ti porque te quiero Dejo los montes y me voy al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle hago frescor agua Tu nombre lo no llevo atado En un pliegue de mi challe viene el viento el agua porque te quiero a ti porque te quiero aunque estás lejos yo te siento flor de piel porque te quiero a ti porque te quiero si además corto el camino aquel quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear. porque te quiero a ti? ¿Por te quiero? Deja los montes y me vine al mar. la, la, la, la. la. Y buscamos otro ritmo, el caribeño, con el legendario sonero Compay II, quien en el año 2000 cantó ante el Papa su famoso chan-chan, donde nos cuenta con picardía la relación cargada de sensualidad entre la guarija Juanita y su marido en las lomas del oriente de Cuba. Vamos a escuchar, por tanto, a Compay II con su canción chan-chan. Chanchán En el mar Celeana Arena Cómo sacudir el jibe Si a Chanchán le daba pena que yo me quiero sentar Y seguimos en Cuba porque del canta, del sonero cubano caribeño con segundo nos vamos al cantautor español Miguel Poveda cruzamos también el Atlántico seguimos allí para buscar el son de los negros cubanos de Federico García Lorca Gràcies. El la tiniebla, el mar ahogado en la arena, color blanco, fruta, huesa. Hubo vino frescor de calavera. Pues de Miguel Pobreda en Lorquecido nos vamos nosotros a hablar de la actualidad local... ...ya con el inicio de la ronda de noticias, porque está con nosotros nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Hoy tenemos importantes asuntos en el Ayuntamiento, además de la Junta de Gobierno... ...que no sé qué acuerdos son los que se adoptarán. Tenemos esa presentación de un plan municipal de infraestructura. ¿Sabemos algo más? Eso es, bueno, pues además de la habitual junta de gobierno de todos los viernes, bueno, pues el alcalde a partir de las once y media, nada más acabar esta junta de gobierno, informará sobre el plan de municipal de infraestructuras estratégicas. Todavía no se sabe mucha información, pero bueno, en un ratito ya nos contará el alcalde sobre ese plan de infraestructuras estratégicas para el municipio de... Pues una jornada que... intensa. Sí, esperemos que ese plan no se convierta en una simple enumeración de proyectos sí, y que... se quede ahí en Eso un anuncio. Es. Y que al final sean una, una realidad. Bueno, que además... En cuestión de minutos tenemos a Pablo Ruz, al portavoz del líder de la oposición. Veremos si él tiene algo más de información de ese plan municipal. Además, precisamente Pablo Ruz también hoy ha convocado rueda de prensa a partir de las 12, así que bueno, tenemos un poquito de todo hoy. Acaba la semana, pero de una forma bastante intensa. Y bueno, entre las noticias destacadas de ayer, bueno pues debido al COVID-19, la habitual escuela de verano para adolescentes, los talleres que se realizan para niños en palmerales y el llamado espacio de respiro familiar para personas con discapacidad se van a seguir ofreciendo, pero con cambios sustanciales en el fondo y en la forma. Este verano, la escuela abierta de verano eh, complementará actividades online con talleres alternativos. Comenzará este próximo lunes 6 de julio hasta el 31 de este mismo mes y se ofertarán actividades sobre bueno diferentes temáticas como bienestar animal, decoración low cost o personalización de material escolar. Mientras que las actividades de verano en los palmerales serán al aire libre para niños de entre 3 y 12 años y la llamada zona de respiro para personas con discapacidad pues debido al COVID no se puede hacer por lo que se traslada al Centro Social Francescanto. Pues que se mantengan todas estas actividades es un gran respiro familiar nunca y nunca mejor pinche. dicho Marga. Y bueno además el Partido Popular ha vuelto a denunciar como cada año el traslado de una de las bases SAMU de Elche a Santa Pola donde permanecerá hasta el mes de septiembre, ya algo habitual que todos los años... Sí, por desgracia, gobierne quien gobierne, Gobierno. aquí nos quedamos sin SAMU en verano y eso es muy grave, y, y bueno no tiene justificación. Eso es, y la edile popular eh, Inmaculada Mora, bueno, pues ha criticado la pasibilidad tanto del alcalde Carlos González como de la concejal de Sanidad María Ola Galeana, por no impedirlo, y bueno, ha dicho que es también más de servicios... Por supuesto, no debería producirse año tras año, pero además este año todavía más debido a la pandemia del COVID-19. Y hablamos también, seguimos hablando de sanidad porque, bueno, ayer el Hospital del Vinalopó celebró la décima edición de los Premios Defensores de la Salud, donde se hizo un reconocimiento a todos estos sanitarios que han estado estos uh -huh. meses dando el callo, tanto en el Hospital General como uh -huh. en el Hospital del Vinalo. Sí, una distinción al personal sanitario y también a los pacientes de COVID-19. Así hemos comenzado el programa La Glorieta dedicando una bonita canción a todos ellos. Y también, bueno, no, no dejamos el, el área sanitaria porque, bueno, el Departamento de Salud del Hospital General también ha anunciado ese refuerzo tanto de personal como de servicios y también la ampliación de horarios de cara a los meses de verano, donde hay más turistas y se reforzará ese personal tanto en La Marina en, en Arenales y también en Santa Pola, los diferentes consultorios. Mm, refuerzos muy necesarios por esa duplicidad de población en las pedanías costeras. Y veremos, veremos, tendremos que entrevistar a los responsables de atención primaria, va a ver también cómo quedan los horarios, la apertura de los puntos de atención extrahospitalaria Eh En cuanto a, a este verano si abrirán por la tarde, que sí que lo han anunciado, pero ya veremos, tendremos que profundizar en ese asunto y luego también bueno página cultural que no sea todo sanidad <risa> o política, y es que bueno ayer se inauguró en la antigua capilla de la orden tercera la nueva exposición ecodistopías fuiste tú sí y eso qué es. Bueno, pues es unatopía eso es que... una muestra donde bueno el artista Hugo Martínez eh, eh, se vale de todo tipo de desechos para que el ah. visitante reflexione sobre el mal uso que hacemos los ciudadanos de los materiales cotidianos y que, al final siempre nos encontramos en los mares o en los océanos y con esa pues secuencias que tiene sobre el futuro. Pues me han encantado que hayas rescatado esta noticia en un día como el de hoy porque hoy es el Día Internacional, el Día Mundial Libre de Plásticos, de plásticos. y sí. hemos hablado de la importancia de reciclar, de la importancia de reducir casi a cero el uso y la fabricación de los plásticos porque están haciendo muchísimo daño al medio ambiente y sobre todo a los mares, en los mares y en los océanos. Y precisamente una de estas obras, eh, la más grande de todas, se llama El cachalote, eh, donde reproduce los elementos que fueron encontrados en el interior de una ballena hallada muerta en el año 2012 en Granada. Y bueno, pues a eh, materiales como mangueras, cuerdas, botellas de detergente, todo lo que podemos encontrar en los plásticos día a día. Pobre, pobre ecosistema. Y bueno, también de cultura, también eh, además de la exposición que comenzó bueno, ayer. Bueno, hay una noticia importante. ¿eh? Sí, bueno, eh, es el eh, concierto que iba a haber hoy claro. de la Orquesta de la Comunidad Valenciana, en homenaje a esos esos sanitarios eh, durante la pandemia, bueno, pues al final se suspende por cuestiones técnicas, así que bueno, pues uh -huh. habrá que esperar a ver si más adelante puede llegar a celebrarse y además O sea que no hay concierto no en la rotonda, en la rotonda del parque municipal. En la rotonda eso es. Esto que se suspende, pero hoy comienzan Les snits de Estío en la terraza ah, de Los claro. del claro. con el ciclo de proyecciones y bueno, pues se pueden ver eh, películas eh, clásicos de terror como El Resplandor, El Exorcista, Scream o Halloween. Mientras que mañana sábado, 4 de julio, también empieza ese ciclo de conciertos. Sí, además conciertos muy buenos. Sí, bueno, pues por Los ejemplo, tenemos Rodrigo, todos los sábados. Eso es, Rodrigo Cuevas, Anibisuit, Hola Bien Querida. Todos serán a las 10 y media, gratuitas. Y la Edil de Cultura Margantón ha recordado que bueno que se mantiene la uh -huh. distancia de seguridad sí. y, por supuesto, todas las medidas de higiene para que no haya ningún problema y los helcitanos puedan seguir disfrutando. De esta actividad. Y además son actividades culturales, al aire libre, en el descorchador por la noche. Hoy creo que la, la luna estará casi llena. Así que el momento perfecto para... <risa> y tenemos cine de, de terror, tenemos conciertos musicales. Y un último y, apunte. Y, y danza. Sí, y además un último apunte, también hoy vuelve a abrir sus puertas el jardín del huerto del cura. Ah, 110 días después de un cerrar por la pandemia del del coronavirus. Pues se merece un aplauso porque es el jardín botánico más bonito de todos los que he visitado en España. Así que bueno, el nuestro, el parece jardín. que las cosas bueno vuelven a la normalidad y espacios como este ya abren sus puertas. Marga, pues muchas gracias son buenas noticias lo que traes sobre sí. todo por esa apertura del jardín huerto del cura. Nos lo vas a contar lo del plan municipal de infraestructuras, nos lo contarás a la una. A partir de la una, Iciar Martínez y yo contaremos plan de infraestructuras, junta de gobierno, todo lo que depare esta mañana intensa en el ámbito local. Todas las mañanas van a ser muy intensas sí, sí. durante este, este verano, este mes de julio, por esa nueva normalidad que también añade a lo, a lo habitual, eh, a la actualidad. Que hay mucho, mucho trabajo por hacer. Marga, muchísimas gracias, buen trabajo y disfruta del fin de semana. Hasta luego, Rosa. Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda de noticias, lo hacemos ahora con la Crónica Deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol resiste los puestos de playoff. A pesar de que el empate contra el Cádiz supo a poco, los rivales directos parece que se hayan puesto de acuerdo para cederle el sitio al conjunto ilicitano, que a falta de cinco jornadas para el final de la Liga, va a seguir dependiendo de sí mismo. Todos los perseguidores o perdieron o empataron. Ayer, por ejemplo, el Alcorcón no pasó del empate en Albacete. Las Palmas perdió en Huesca y el Rayo Vallecano en Vallecas tampoco pasó del empate frente al Málaga. Por tanto, el Elche Club de Fútbol se mantiene de momento quinto a falta de que el Girona cierre la jornada esta noche contra el Zaragoza. Si el Girona puntúa, el Elche será sexto, eso sí, empatado con el Alcorcón. Séptimo, que ayer empató en Albacete, por tanto el equipo ilicitano eh, sigue en puestos de playoff y equipos como el eh, Sporting de Gijón, la Ponferradina, el Mirandés o la Unión Deportiva Las Palmas, todos ellos perseguidores, perdieron, el resto empataron. Un Elche Club de Fútbol que prepara el choque frente al colista, el Racing de Santander, que con el empate del Albacete ve prácticamente imposible el milagro de la permanencia a falta de 15 puntos por disputarse está a 14 de la salvación es decir el rival del elche mañana está en descenso virtual y ese factor anímico lo tienen que aprovechar los hombres de pacheta el técnico blancie verde está convencido tras la imagen del equipo contra el Cádiz de que van a más y de que van a jugar el playoff que están capacitados para disputarlo un pacheta que también ha despejado dudas tras volver al sistema fetiche. El 4-4-2 ya no volverá a jugar con tres centrales. Volverá al 4-4-2 con Johnny Alamo de organizador. Y la única duda estará en la portería. ¿Mantendrá a San Román, que fue la sorpresa contra el Cádiz? ¿O volverá uno de los porteros top de la categoría, Edgar Badia? Esa es la gran interrogante. El técnico recupera a Dani Calvo una vez cumplido partido de sanción. El equipo disputará mañana ese partido contra el colista en el Sardinero a las 5 de la tarde contra el Racing de Santander. Hasta luego. Hasta luego Paco y ya cerramos con Vicente Bordonado. Buenos días Vicente. Muy buenos días, con el paso de una vaguada muy poco profunda, hoy retrocede la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días y esto unido al viento de componente marítima va a provocar un descenso de las temperaturas. Sin embargo, durante la madrugada hemos tenido temperaturas verdaderamente tropicales. Aquí en la ciudad las mínimas no han bajado de los 23 grados, en Santa Pola no han bajado de los 24 grados. Y es que en buena parte del territorio hemos alcanzado mínimas en torno a los 21 o 22 grados. Para esta mañana, ambiente relativamente soleado con algunos intervalos muy puntuales de nubosidad de tipo bajo que en un primer momento van a afectar sobre todo a la franja litoral. Viento en calma primeras horas, conforme vaya avanzando la mañana se activará el viento de componente este flojo o la tarde. Seguirá el viento de componente este, viento de levante puntualmente moderado, rachas que podrían superar los 30 km por hora. Y es que hoy con la formación de un centro secundario de altas presiones sobre las Baleares tendremos garantizado ese flujo de componente marítima que también nos va a aportar nubosidad, sobre todo durante las horas centrales del día, nubes de tipo bajo. Hoy bajan las temperaturas en buena parte del territorio, alcanzaremos valores en torno a los 28-29 grados. Para el fin de semana, mayor estabilidad atmosférica, mañana sábado, predominio de cielos despejados con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo bajo, temperaturas que intentan subir, eh, máximas en torno a los 29 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 22 grados. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Y el domingo, con el claro avance de la masa de aire cálido, ya alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 31 grados, cielos despejados, viento flojo de sureste. La semana que viene, marcada por el calor, con sensación térmica de bochorno, predominio cielos despejados, temperaturas que van a rondar los 32 grados. ¡Hasta luego! 101.4 Tele Elche Radio Marca En cualquier momento del día a Darvetetería Gastrobar, comida para llevar y menú diario por solo 7 euros a Darvetetería para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos a Darvetetería Gastrobar, Calle Mayor de Raval 4, Elche. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión. En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina. Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas. En el CM Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche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 sociales. Son las 10 y 41 minutos, estamos esperando y mientras esperamos a poder realizar la entrevista al portavoz popular Pablo Ruz, vamos con la siguiente de las canciones preparadas, escuchamos una bella pieza del grupo Navajita Platea, Noches de Bohemia. i la razón como te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación solo la desilusión de que falso fueron tus besos Ya no sé cómo olvidarte eh, ¿Cómo arrancarte de mi ave? Y vivía un momento Ya no quiero recordarte eh, eh, eh, Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen no Y ahora mi pensamiento Noches de bohemia y de ilusión no me voy a la razón Compte, on t'invídate del sol. entra una explicació sola la il·lusió que el passo fora un teu Hoy no encuentro la explicación solo la ilusión de que qué falso fueron tus besos no mi idea ilusión yo me voy a dar razón solo te odiarte de eso Hoy no encuentro una explicación Solo una desilusión De qué pasos fueron beso. No besos Noches de bohemia y de ilusión ¿Dónde no voy a dar razón? Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche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 154-1866 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues nos quedamos sin entrevista la dejamos para la próxima semana porque ya nos quedan apenas 13 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y aún tenemos canciones con las que sonreír por ejemplo, la que nos ofrece Loquillo Y va, y va, emoción, vos triste pa lo que no te hablar, no te puedo ofrecer nada que consuele tu dolor, siempre estar junto a la puerta, no me hagas depender Tengo solo una guitarra, tengo solo una canción para poder explicarme hice una banda de Profeta, esa por las esquinas, tan tonto que erre, con sus payasos que ritan, profetas del balón, el botón del volumen que se ahogue bien a solo na gritar, vente solo na campeón, no te puedo ofrecer nada que consuele tu dolor, y una forma de, viento solo na, te amar necesario ten que inventars leon dia tienes por suerte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 Y seguimos con más música, Alejo Estibel, el vocalista del mítico grupo Tequila y productor musical, además desde su casa y durante este confinamiento nos regaló una nueva canción, Rubia, que suena así. Todo, todo empieza en ti, también me nai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 ...al 615-146-753...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 Pues ya nos marchamos, quedan cuatro minutos para llegar a las 11 en punto nuestra compañera local Rosa Lucas está ya preparándose para estar entre amigos a partir de las 11 de la mañana. Nosotros la glorieta ...comenzó a las 9 de la mañana... ...hablando de ese Festival Internacional de Jazz... ...que no se suspende este año... ...que su décima edición... ...se va a realizar pero con importantes cambios... ...no será a principios del mes de julio... ...como era habitual... ...lo trasladan a final de mes... ...el 29 de julio comenzará con la primera de las actuaciones... ...y no será en el Palacio de Altamira... ...los conciertos al aire libre... ...sino en la Sala Cultural de la Yotja... ...de Altavix... Eh, ...son espacios cerrados... ...porque según sus organizadores cumplen así con la normativa... ...para eh, poder combatir el COVID-19 y hacer unos conciertos mucho más seguros... ...y además se va a reducir el aforo y en esta ocasión, en esta décima edición... ...se le ha dado mayor protagonismo a las mujeres en el jazz... ...habrá más conciertos de mujeres que de hombres en esta edición del festival... Recuerden también que durante el mes de julio se mantiene otro de los festivales que también son referentes, el Internacional de Cine Independiente de Elche, que también retrasa una semana su apertura y las proyecciones serán en el Art del Chocolater y no. ...se realizarán en la playa de Arenales... ...importantes cambios... ...pero también eh, lo más destacado... ...es que se pueden mantener esos eventos culturales... ...tan destacados en nuestra ciudad... ...durante este mes de julio... ...también hemos hablado del Día Internacional... ...hoy lo es... ...el Día Internacional Libre de Plásticos... ...la importancia de seguir reciclando... ...nos hemos relajado con esta pandemia... ...se recicla menos... ...se utilizan más plásticos y hay que hacer todo lo contrario para poder cuidar de nuestros océanos y también de nuestros mares. Y en la segunda parte hemos les hemos ofrecido esa ronda de noticias y esa... También importante novedad del MUPE, del Museo Paleontológico de Elche, con su directora Ainara, que continúa con las excavaciones, con el trabajo de campo para convertir el museo en un gran centro de referencia para la investigación y el patrimonio paleontológico. Un museo del que tendremos que hablar a lo largo también de este verano porque el trabajo de campo continuará hasta el próximo 15 de septiembre y ya nos vamos y lo hacemos con los grandes con Jip Chiquín con A Su Manera nosotros volvemos el lunes que pasen un buen fin de semana que no vendrás por eso ya tanto la olvido dejar tu nueva amor tanto mejor ahí como el mío dejar La tristeza Dejar De la vida Ay, mi manera Yo quiero ser Ay, nada más Prefieraré ir Y recortar Tomar conmigo que se olvida está tomar vivir hay nada más oh sí más.